chicos. Eh somos las chicas del el club El Ari. somar chica globo polar del Dari Hoy tengo chiste para todos se le preguntan a Jaimito Jaimito ¿de, ¿De qué signo es tu madre? Puede ser signo de exclamación ¡Muy bueno! ¿Será tal vez el cepillo, tú eres el apellido y yo es el palillo. ¿Qué le hizo un pez a otro pez? ¿Qué le hizo un pez a otro pez? ¿Qué? No sé. Nada. Ah, ah, dime si es verdad me dieron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, todo esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, cena que te llevo a la luna. Y yo no supe hacerlo así, te estaba buscando. Ahora empezamos con dos. Sí. De parte falsos. ayer jugó arriba y boca 10.000 a 0 ¿Qué? ganó bueno, River ah. 10.000 a cero. ¿No se cansó? Dicía falsa ¿No se cansó? Cierto Es verdad Oh, oh, oh, Es que sin Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quien puede ser feliz Y esto no me gusta Oh no Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quien puede ser feliz Y esto no me gusta Oh yeah oh. Dicen que uno no sabe que quiere que lo pierde pero Hoy vamos a hablar de la sección de miedos Yo tengo miedo papá mi porque juega muy fuerte. Yo tengo miedo a los gusanos porque son muy asquerosos. Yo tengo miedo a las arañas. Yo tengo miedo, Yo tengo miedo a los osos. ¿Alguna vez viste un oso? Sí. ¿En dónde? <ríe> en el bosque. <ríe> y también a los muñecos. Y también, vale, tenés miedo a Pienso que me miran. ¿Por qué mi Yo también veo <risas> <son cosas Christopher> las serpientes. A Yo también lo tenés miedo, porque no me A los sapos. No, ¿qué quieres? ¿Sí? ¿Alguien vio alguna serpiente alguna vez? Sí, es lógico. Sí, en la tele. <ríe> Yo no. no mi Luis, abuelo mató un río. ¿Tu abuela mató una serpiente? dos a dos. ¿Su abuela? ¡Guau! ¡Guachornei! ¡Guau! Yo siempre no, tenía miedo. ¿Guachornei? ¿No va ¿No, no, a todos a serpientes? ¿O tu abuelo? No. Entrevista. Abuelo? Ah. Ah. No, no, no. Eh, vamos a tener una entrevista en un rato, pero mientras tanto podemos ir hablando de los miedos. Yo también tengo miedo a los... Le tienes miedo a todos <risa> Yo le tengo miedo a las muñecas que me miran Yo tengo miedo los sapos ¿Por qué? Porque son aqueras ¿Por Yo tengo miedo a las muñecas Un día se subió a mi cabeza ¿Qué? Corrí A veces te perdonaré Y si me dejas yo My Ahora vamos a la entrevista, vamos a hablar con la hermana de Male, Sara. Hola Sara, ¿qué haces? Nada, acostaba. ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito es milanesa con sopa frita. ¡Qué rico! Eh... Hola. Hola, ¿todo bien? Sí. Eh... Te quiero preguntar algo, eh, ¿qué sabes cocinar? Bien, no te escucho bien. ¿Qué sabes cocinar? Qué, ¿Qué sabes cocinar? ¿Qué cocinar? Eh... Pajarín. Eh, qué rico. Y ahora qué... ¿Qué te gusta hacer? Eh usted sí, mira la tele, estudiar. Qué bien. Eh, ¿A quién le querés mandar saludos? A mi prima. ¿Cómo, cómo se llama? En Kiara, Alejandra, mi Sofía. Prima. ¿A todas? Ahora le queremos a mandar ¿Qué tal esto el partido? ¿Qué? Que lo no escuche bien. ¿Qué tal estuvo el partido? ¡Ay tu bueno! ¡Qué bien! ¿Qué partido? El partido del domingo pasado. ¿De qué deporte? Ehhhhhhmmm ¿De ¿Qué? <risa> ¡Qué tust32! <risa> no. Qué guapo dijiste o okay. qué? ¿Qué? ¿Gua ¿Wow, dijiste? No, pará, no me acuerdo de ese. Bueno, eh... no pasa nada. ¿Qué te dijiste? Te preguntaron todo. Sí. No, no dije nada. Quería saber qué día vas a volver a jugar. Porque escuchamos. Eh, después de tres semanas. Guau. Wow. ¿Tan mucho? no me no falta mucho, me ver, falta dos semanas ponerle nomás allá. ¿Qué música querés escuchar? Uh, la de Romeo Santos ¿Cuál? ¿Qué? Ahí ¿Cuál? te ponemos Ahí te ponemos ¿Cuál? Eremia Eremia Eremia Eremia Ahí te ponemos Espera un minuto Espera un minuto Sí, para pero... eso muchas gracias. Chao, chao. Eso. Ya solo quiero, chau. Chao, vale, chao. Y qué. Eso que yo te entrego. Ahora empezamos con el juego del aire. Había una vez. No, un. Esta es nueva. Le di arranque a sí, es Pedro. Había había una Había una vez. Había una vez un una vaca Mm, Hay que repetir Eliminado, todo lo que dijo el anterior Vamos así hasta, hasta que queden que un par de finalistas es arrancar Pedro? Había Había una vez no, perdí, perdido, que ah. Nos quedan cuatro, eh, quedan Pedro, Lidu, Male y Leti ¿Quieres arrancar Pedro de nuevo? ¿Cuál es? Lidu, no, no, no, no, no, Lidu, había arrancar. Una Perdiste Perdido, quedan tres Esto está terminando rápido, ¿eh? ¿Quién arranca? Arranca Leti Había Había una Había una vez Una vaca Perdiste que a los dos finalistas, a ver cómo va a terminar esto ¿Quién arranca? Arranca Leti dale. Había Había una Había una vez Había una vez una vaca Había una vez una vaca Agregó dos palabras Agregó dos palabras Dijo una vaca había, había una vez una ah, Tenemos ella. acá la ganadora Aplausos no, por favor Te no. pido la ganadora Del, juego pues, del el brinca brinca. programa no. el programa siguiente Encontraremos otro ganador no. Ahora con la otra No sé qué Oh <laughs> che to novio è un insipido abborrido Es una cinta de amor. Estoy aquí de nuevo para ayudarte. la letra. Dice tu amiguita que es celosa no quiere que salte amigo. Sospechas, soy un pirata de azul flor. No Todas hombres una noche más. Vos eres una noche, en cuarto, cuarto y una veinte te hago mía ¿Quién conoces? Mis errores El egoísmo es el dueño de tu vida Eres mía, mía, mía, mía No te la loca, es un bien que ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas es solo expresar a la mujer que ama Porque sigues siendo mía, mía solo rima solo rima me dije me llame a pesar de mi no das hombres si una noche es corto de te hago mía y conoces mis errores el egoísmo es el dueño de tu vida eres mía Mia mía, mía No te hagas la logra que sin vivir ya lo sabía ¡Epa! Si tú descansas el día de tu hora te digo a tu esposo eso no es prestar al amor del que amas porque es siendo mía Mía, mía, deseo lo mejor me diu que Barracas en el aire, coma, el barrio haciendo radio, hasta 3370, teléfono 43019917, blog Che Barracas, blogpots.com.ar, página de Facebook FM 997 Che Barracas, Twitter Ché Barracas, correo electrónico FM, Ché Barracas, Eymar, L.Ju. Chau. Chau. Chau. Chau. a todos. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar.